Eh, crean comisión de trabajo Dice de discapacidad ¿No? Uh -huh. este es un eh, Lógicamente eh, Vamos a conversar ya con Laura Busleimán ¿no? ¿No? Que nos va a dar detalles sobre la creación Esto sí. tiene que ver con el diputado Juan Carlos Vergara no, Sobre eh, ha recibido en su despacho Para conformar esta comisión de trabajo Laura los saluda Sergio Flores y Marta Andrioli ¿Cómo le va? Buen día Hola, buen día, ¿cómo les va? Para ustedes y para toda esta audiencia Bueno, eh, la creación de una Comisión de Trabajo de Discapacidad. ¿Mm? Coméntenos de qué, de qué va a tratar y quiénes van a participar de esto. Bueno, mira, nosotros el año pasado, eh, en diciembre, hicimos una jornada en la Plaza 9 de Julio que le habíamos denominado Derechos por Más Derechos. Uh -huh. eh, esto nació, bueno, a, raíz, a, a través de una idea de acá, de la Dirección General de Desarrollo Humano y Familia Municipal, Y este, en esta jornada nosotros este, realizamos un petitorio por escrito que lo firmó la gente que participó en esta jornada y este, fuimos a entregarlo, eh, un petitorio se lo hicimo, le hicimos entrega a la Cámara de Diputados y otro al Consejo Deliberante. En el caso de los diputados, por supuesto, nos recibió el diputado Vergara, que está también integrando la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. Uh -huh. Y la verdad que, bueno, con mucho agrado, el compromiso fue de que este año se iba a conformar una comisión de trabajo, que ese día, bueno, se, se, se tiró algunos nombres, y este año, por suerte, bueno, no, nos convocaron para poder empezar a trabajar en esto que es un trabajo bastante eh, largo, no es una cosa de un día para el otro, pero creemos que vamos por un camino este, bueno porque este, esta ley que nosotros tenemos provincial y no está reglamentada, data del año 1998, y bueno, al no estar reglamentada, por supuesto, esta ley no está en vigencia. Así que nuestro, nuestro pedido puntual era eh, tratar esa ley Y las leyes de discapacidad que existen en la provincia y ver de qué manera se pueden mejorar, qué se puede agregar o qué hay que sacar de acuerdo, por supuesto, a, este, a la época en que estamos, porque ya, como te digo, el año 98 ya hace bastantes años que... que que se ha tratado esta ley al no estar reglamentada y lo que sí está bueno que estamos integrando esta comisión diferentes actores de la de la sociedad como pueden ser ONG que trabajan con discapacidad uh -huh. eh, discapacidad de la provincia hay gente de trabajo de la provincia de la secretaría perdón sí de la secretaría de trabajo también de la secretaría de transporte es decir que nosotros tenemos que tocar este, todas las, los los artículos que tiene la ley no uh -huh. bueno eh, Laura sí. ha tenido la oportunidad en algún momento cuando lo hemos invitado en una mesa en especial en la radio bueno, de poder este, dialogar sobre este tema sobre el tema de discapacidad eh, y, y siempre nos, nos, nos dijo eso, no, la ley la, la ley está, lo que pasa es que no se aplica, no tiene, la reglamentación. no tiene la reglamentación necesaria como para que se aplique y se controle, entonces como decías recién, este es un camino que comienzas a transitarse primero con esta creación de esta comisión que va a ser la encargada de, de O, o hacer, digamos, que se apliquen todas estas cosas que, que estaban pendientes. Así es, se va a volver, digamos, a trabajar, que ya estamos... Este, tomando contacto con todo lo que tiene que ver con leyes nacionales, con convenciones y todo lo demás relacionado con la discapacidad, porque queremos tomar, digamos, y ver este, de todo lo, lo, lo que tiene la ley nacional, que sí, la ley nacional, por supuesto, está en vigencia, uh -huh. queremos, este, la ley provincial es, este, tiene mucho con, de la ley nacional y vos sabés que este, las leyes provinciales deben, deben adaptarse y... y Y no modificar nada que tenga que ver con la ley nacional eh, Porque esa digamos que es la ley madre, ¿no? Al ser de la nación este, eh, Las provinciales deben adaptar de acuerdo a las necesidades Y a, y a, la, y a la idiosincrasia, por decirlo de alguna manera De, este, de, la, de, la, de la provincia, ¿no? Uh -huh. De la ciudad donde, donde se está tocando Y como te decía que es un camino largo Porque no es fácil modificar, digamos, leyes Pero hay toda la, la voluntad Desde nuestra parte y desde, también desde la Cámara de Diputados, en la persona del diputado Vergara, que ha puesto asesores dentro de la, de la Comisión de Salud, para este, que esto pueda tener un, un, un buen fin, ¿no? Y uh -huh. podamos este, lograr. Por supuesto que hay que tener paciencia, este, porque es un trabajo largo. Claro, claro, claro. Es un trabajo largo. Así que, bueno, pero de todos modos, creo que. Es. Eh, el, la, la jornada que nosotros hicimos el año pasado pidiendo esto creo que, fue, que tuvo bueno, sus su, su frutos porque hoy estamos con esta comisión formada y, bueno, y creo que se han interesado también muchas ONG que, que trabajan con discapacidad ONG que son integradas por padres inclusive uh -huh. hay papás de chicos con discapacidad eso es muy importante porque ellos traen su, su experiencia digamos desde el lado sí. de, lo, de, de la vivencia, ¿no? sí. de lo que ellos viven sí. diariamente, que tiene que ver con la salud nosotros tenemos problemáticas serias dentro de la discapacidad como son el tema de salud, este, las, las prepagas, las mutuales. Eh, las pensiones el tema transporte o sea nos estamos diariamente este, vemos las dificultades que tiene la, la persona con discapacidad para manejarse uh -huh. y, para, y para estar inserta en esta sociedad ¿no? Uh -huh. ahí son muchísimas las dificultades que se deben enfrentar ¿no? muchísimas muchísimas uh -huh. eh, vos imagínate hay dificultades que inclusive personas que, que tienen por decirte eh, económicamente están bien y pueden tener una mutual y demás tienen problemas imagínate la gente que no tiene, no tiene. Este, posibilidades económicas se tropieza con, con problemas desde conseguir una silla de ruedas hasta todo todo lo que te imagines como los remedios y, y todo lo demás y ni hablar de lo que es accesibilidad este, escolaridad bueno esto es, es, una es una complicación laboral, diaria para el ellos laboral, ¿no? el tema laboral que mm. nosotros desde el municipio estamos muy interesados y estamos tratando de, de trabajar sobre el tema laboral que es uno de los más de, de, de los más difíciles porque es de los que menos de los que más problemática tienen ¿no? claro. y, y habrá, Laura, esta apertura y esta comisión o este encuentro que se realizó fue abierto como para que ONG, distintas organizaciones para que los papás puedan participar y cada uno plantear su problemática me imagino que también debe ser importante mantener un registro habrá gente que por ahí eh, tendrá algún familiar con algún tipo de discapacidad y que están alejados de un montón de cosas sin saber si podrían tener o no un beneficio ¿no? claro, Gente... seguro, bueno, por eso te digo claro. eso, bueno, eso ya tiene que ver también con toda la información y con todo lo que se pueda hacer, por eso uh -huh. yo creo que este, estamos dando este paso muy importante porque es iniciar y digamos este, con la ley, y yo creo que bueno teniendo la ley y un organismo de control, al estar reglamentada ¿no? no. un organismo de control, es decir, hace falta quien la controle eh, lo más grave de las leyes, no es cierto, es cuando no tenemos quien las controle porque no no le podemos hacer cumplir quién les hace cumplir este, ese es el problema no hacerlas cumplir y bueno eh, bueno decirles que estamos por un camino que nos parece que es el, el, el correcto porque, bueno, y es, es cuestión de ponerle todas nuestras ganas y nuestra energía para, para llegar a un buen término, porque la gente se cansa la gente se cansa cuando se trabaja sí, sí. y, y les pasas un año y, y a fin de año vos llegas y decís no hemos, no hemos podido concretar nada entonces esto, lo importante es ponerle esa, esa buena esa predisposición y eso de positivo de que, de que tenemos que llegar a que la ley se reglamente, uh -huh. no trabajar y que la ley vuelva a quedar, digamos ¿Cómo? ¿Cómo? en un archivo, toda trabajada, mm. sin reglamentar, porque no la podemos hacer cumplir. Pero ¿De habrá... bueno, sí. decirles que desde nuestra parte y desde el municipio, como siempre, tenemos el apoyo, por supuesto, del, del señor Intendente y ahora de la, de la nueva Secretaria de Desarrollo Social, la señora Pedrali. Así uh -huh. que bueno, eh, muy contentos porque creemos que vamos a poder trabajar y hacer muchas más cosas de las que hemos venido haciendo. Uh -huh. ¿Cómo quedó integrada la Comisión? Bueno, la Comisión, este, eh, la Presidenta de la Comisión es la, la doctora, Carolina Quintiero, que es de Discapacidad de la Provincia, y como secretaria la, la señora María, la profesora María Cristina Pereira, que es su, la, la es de, de, de escolares este, supervisora del nivel especial. Eh, de educación. Uh -huh. Esas dos personas digamos que son las que están nombradas, por decirlo de alguna manera y el resto integramos la comisión para trabajar, que vamos a ir haciéndolo también, el viernes tenemos la próxima reunión, el viernes 3 de junio uh -huh. a las 19 horas en la Urquiza donde donde está la Comisión de Salud del diputado Vergara. Ajá. Y a partir de ahí vamos a, hacer, a dividirnos también en comisiones. Es decir, vamos a ir trabajando para que cada uno se junte este, por, por separado y poder después este, trabajar, digamos, los distintos temas de que hacen a la ley madre eh, por separado para después unificarlo, ¿no? Bueno, Laura, Laura? le agradecemos muchísimo este contacto. No, por favor, gracias a ustedes y todo lo que podamos difundir y, este, y, estar, y apoyar en esto. Pero bueno, muchísimas gracias a ustedes por, por este, prestar este espacio para que podamos hablar, ¿no? No, siempre no, por va a tener favor. este espacio para que, que pueda... Que Puede expresarse lógicamente sobre estos temas que, que son de preocupación para la sociedad no así es, y me me dejas que pueda sí. que diga algo, una cosa que estamos haciendo ya digamos fuera de este, de esto de la ley, eh, sí. nosotros acá en la dirección de desarrollo humano y familia hemos logrado unos emprendimientos para chicos, para personas con discapacidad, para jóvenes, uh -huh. a través del banquito de la buena fe de la fundación Fides uh -huh. y estamos en este momento trabajando en este un proyecto de panes y prepisas, panes saborizados y prepisas. Ah. Eh, vamos a realizar una convocatoria uh -huh. eh, para la semana que viene, eh, eh, en donde queremos este, eh, poner unos puestos de trabajo, es decir, va a haber tres, tres para el turno mañana y tres para el turno tarde, eh, una, una terapia ocupacional le va a hacer la evaluación. Eh, o sea que queremos que se vengan a, a, a anotar las, los chicos que, por ejemplo, han salido de la escuela laboral y están uh -huh. capacitados para hacer panadería. Nosotros este, queremos sumarlos a este emprendimiento. Que, bueno, la idea de esto es que, que se sumen y puedan tener este, un oficio más allá del que ellos ya han aprendido, que puedan trabajar y tener su, su, su ganancia, ¿no? Sí, tener un, un, un trabajo. Bueno, bueno, Laurita, te agradecemos muchísimo vale, por este contacto. Gracias. Un beso Un abrazo, ¿eh? Laura. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Diez de la mañana.